Buenos Aires, 20 personas dependientes de la Dirección de Políticas de Juventud Local no volverán a ser contratadas. Victoria Gatti, una de ellas, denuncia el vaciamiento del área.